58 minutos programa Manantial de Fe transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario dirigido y presentado por el reverendo Moisés Salveaz que a seguir tiene la palabra Muy buenos días deseo que la bendición de Dios esté en sus vidas hoy en este en este momento Sí porque este programa Manantial de Fe Nuevamente viene para ustedes trayendo la bendición de Dios El acercamiento hacia aquel maravilloso Dios que nos ama En esta mañana eh, agradezco al Señor por tanta bondad y misericordia Porque Él es bueno, no es ha sido es bueno, Dios es bueno eh, Vino un hombre corriendo y se postró a los pies de Jesús y le dijo maestro bueno que, haré, que bien haré para heredar la vida eterna El Señor lo dijo ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno, Dios Y eso es la grande verdad para nosotros Por eso que en esta mañana Deseo la bondad de Dios Deseo la misericordia de Dios Y deseo los beneficios Que Dios da Para todo aquel que viene Que se llega, que ora, que clama Que reconoce A Dios A Dios el Ser Supremo, nuestro Hacedor Que Dios le bendiga en esta mañana Quiero traer leer para ustedes un Salmo precioso Salmo 32 Y dice así Bienaventurado Aquel cuya transgresión ha sido perdonada Y cubierto su pecado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 Le rodea la misericordia, alegraos y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Amén. Qué lindo y bonito el salmo, me gusta porque es aquí habla respecto de la dicha del perdón. He leído algunas veces en este en este programa radial este mismo salmo. Y cuántas y cuántas personas encuentran alivio en este en, en, en, en esta poesía, en este cántico, en esta oración que son más kil de David, del rey David. Si sí, dice que mientras cayesen, envejecieron mis huesos en mi lugar o en mi gemir todo el día si sí, eso es la verdad cuando la persona comete alguna transgresión o algún pecado alguna falta en su vida cuando ha hecho lo malo y realmente tiene conciencia ah, acontece así pues a ah, cuánto en cuanto está calladito ahí su hueso dice se envejecen se envejecieron mis huesos o sea hay un dolor interno intrínseco del alma un dolor fuerte, poderoso que no lo deja estar quieto hasta cuando habla y hasta cuando le pide perdón a Dios y a su prójimo eso es lo que dice el Salmo bueno, meditemos en él Salmos 32 hoy está conmigo mi hijo ...mayor, el primogénito, mi hijo Neftalí... ...aquí está conmigo, así que gracias a Dios por eso... ...una, por un cuanto una pequeña palabra... ...después vamos a escuchar algo precioso... ...que nos trae mi hijo Neftalí... ...muy buenos días, gracias reverendo Moisés... ...pues es un motivo de alegría de poder estar en la casa... ...aquí en la casa de la radio... eso ...donde nosotros tenemos acogida... Pero gracias al Señor Jesús porque nos ha dado este día de vida, sí. salud y de poder compartir lo que más precioso es para nosotros, la palabra de Dios. Agradezco esta oportunidad. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a escuchar un himno precioso que nos va a cantar el reverendo Jonathan Alvear, que canta tan precioso, tan lindo, su voz es tan bien recibida. Hay esta Sombras escuras me persiguen Trillando es and escaped but I see very beyond the plains that I Fe, su programa Qué lindo como cantaba Sí, para nuestro deleite espiritual Como también, ¿no es cierto? Para adorar a Dios Porque sin duda ¿ah? Somos peregrinos aquí en la tierra Cansados muchas veces De tan larga, tan gran jornada Que muchas veces pasamos No tan bien en la vida Pero ahí está nuestro Dios que nos ayuda Quiero enviar un saludo hoy quiero enviar un saludo y también con gratulaciones a nuestros amigos nuestros amigos de patria y orden orden y patria patria y progreso que sea así hoy día ya hacen 89 años que el presidente carlos ibáñez del campo en el año 1900 y 100, sí, 1927 es que el fundó Carabineros de Chile. Es interesante de que nosotros podamos, ¿no es cierto?, eh, hacer estas cosas que nos hacen bien para la patria. ¿Qué sería entonces de nosotros? ¿Ah? sería nada. No obstante, cuando cuando hay una orden cuando hay un esquema hecho todo es mejor y nuestros amigos los carabineros exponen su vida ¿ah? en este camino de la de la ley de la libertad que también no es cierto que la libertad nos trae a nosotros un parámetro de vida nuestros amigos los carabineros y nuestra fuerza armada Ah, tan De tanto orden Que cuando uno llega que a Chile Ve un carabinero como se viste Como está su uniforme Sus zapatos Su camisa Ah que en comparación con otros lugares Es muy diferente Estimados amigos oyentes Por eso a mí Me gusta de ver Estos señores que han escogido El camino de la ley y de la justicia ah, Bueno por eso que ...que el país tiene que tener esta... ...esta fuerza... ...esta fuerza que da en el orden... ...sí... ...y... ...congratulo a los carabineros porque... ...es un servicio sacrificado... ...muchas veces de mucho peligro... ...o aquellos que están en las montañas... A ...aquellos que resguardan... ...nuestro territorio... ...en las montañas... ...allá donde está la nieve... ...o donde está... ...el desierto... ¿Ah? por allá están ellos haciendo patria sí que tienen una familia a que tienen que velar por su familia también muchas veces largos periodos de tiempo que están lejos de su familia una vida sacrificada pero en beneficio del resguardo del orden de nuestra patria a todos nuestros carabineros que Dios los cuide que Dios los proteja, que Dios les guíe y les dé mesura en todas sus actividades y en su vida. Sí, que hoy día sea un día bueno para cada uno de ellos, desde aquel que tiene más alto grado hasta aquel que recién ha entrado en la escuela de carabineros. Un abrazo fraterno de este pastor Moisés Alvear y del programa Manantial de Fe. Eso. Entonces ahora, estimados amigos oyentes, voy a pasar eh, los micrófonos de esta radio emisora a mi hijo Neftalí Alvear, que él, él va a traer la santa y bendita palabra de Dios, el mensaje de Dios para todos nosotros. Dios le bendiga, eh, obrero cristiano Neftalí Alvear. Muchas gracias, reverendo Moisés. Eh, deseamos la bendición de Dios en este día, y deseamos que la palabra de Dios nos bendiga grandemente eh, deseamos escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios porque eso es lo más maravilloso eh, voy a leer la palabra de Dios en el libro de Habacuc capítulo 3 versículo 2 dice así el versículo oh Jehová he oído tu palabra y temí oh Jehová viva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia esto es lo que dice el versículo 2 del capítulo 3 del libro de habacú el otro día vi en mi trabajo como un papá le llamaba la atención a sus hijos y decía y te lo he dicho y te lo he dicho y te lo he advertido Más de mil veces Yo escuchando al padre Que le decía esas palabras a sus hijos bien fui enseñado de esa manera Y yo creo que todos Pero Porque se ha enseñado Al niño desde pequeño A tener un comportamiento De que está sujeto a la orden de sus de sus padres de su madre o de su padre pero nosotros vemos que la enseñanza es buena nosotros vemos que que al darnos cuenta después pasados los años podemos ver que la persona se ha engrandecido de aquella riqueza que ha tenido de enseñanza de sus padres porque podemos ver que mucha gente ha tenido la enseñanza de su padre y hoy puede ser una persona de bien aún muchas veces teniendo restricciones o no el niño o la niña nosotros podemos ver de que hay una enseñanza para bien para mejorar nuestras actitudes he escuchado muchas veces a la madre o al padre decirle, te dije, cámbiate esos calcetines, cámbiate esa polera, sácate esas cadenas que tienes amarrado a tus pantalones, cámbiate esos pantalones. Muchas veces hay niños que han desobedecido a su madre o a su padre. Pero yo creo que esta enseñanza es la que mejor podemos recibir. Algunos dicen, no, mi profesor me enseñó muy bien. Sí, el profesor enseña muy bien también. ¿Por qué? Porque hay una dedicación para enseñar, para dar o para transmitir reglas en una persona pequeña, que en el día de mañana puede ser útil. Una persona para bien Se escucha pero muchas veces No se obedece al mandato O a la orden del padre o de la madre Este no es el caso del profeta Habacuc Que nosotros leímos En el versículo 2 Que dice, oh Jehová he oído tu palabra y temí oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia este no es el caso del profeta Habacuc como decía él afirma que si sí ha oído la palabra de Dios pero pero esta palabra causó una reacción muy fuerte en él ¿por qué? porque temió por la palabra oída por las consecuencias por lo que le esperaba a su pueblo el profeta Habacuc se había dado cuenta de que el pueblo había desobedecido a la palabra de Dios pero Por los sufrimientos que vendrían el profeta Habacuc lamentaba grandemente porque el pueblo había porfiado a la palabra del Señor, a la palabra de Dios. Sabía que la palabra de Dios era cierta y todo lo que profetizaba estaba a punto de suceder. Estaba a punto de suceder ya muy pronto. Estaba encima de... Un castigo que venía de Dios Por no Por no Obedecer a la palabra de Dios Hay una fuerte emoción Por la palabra de Dios Oída Muchas veces nosotros sentimos Esa emoción Sentimos esa palabra de Dios Que llega a nuestros corazones Hay llantos Hay expresiones de júbilos Y después que no solamente tenemos que oír la palabra de Dios, sino muchas veces actuar, hacerla, ponerla por obra. Sino también empezar a hacer la parte de nuestra vida. Ah, si nosotros ponemos hacer la parte de nuestra vida, ah, qué maravilloso es el cambio qué maravillosa es la enseñanza que llega a nuestro corazón y a nuestra mente porque las actitudes indudablemente es algo que ha hecho una obra en nuestro corazón y en nuestra mente ha cambiado definitivamente muchas cosas y esto estoy hablando de vida Por parte de nuestra mente En nuestros conocimientos Y así es Porque la palabra de Dios Inunda el corazón Yo puedo decirle La palabra de Dios es la que cambia Al ser humano La palabra de Dios Cambia aquel corazón duro Algunos mensajes O verdades bíblicas Ya las hemos escuchado Como usted también la he escuchado muchas veces. Más de mil veces. Y eso sin exageración. Pero no la ponemos por obras Hay mucha gente que está perdida en sufrimientos. En temores. En tantas cosas que ha hecho desvanecer la esperanza, la fe en sus vidas. Que... No ponen por obra la palabra de Dios Más cuando escuches la palabra de Dios Que debes perdonar Perdona Que debes de orar Ores Que debes leer la palabra de Dios Y la estudie y aceptala en tu vida Hazlo Que debes poner a Dios en primer lugar Que puedas hacerlo lo hagas. Yo he puesto esto a Dios en primer lugar. No sé usted. No sé usted. ¿Y usted qué qué cosa podrá hacer en este día? ¿Será será que usted está escuchando la palabra de Dios? ¿Será que la está escuchando? Porque si usted la está escuchando, le aconsejo de obedecer la palabra de Dios y ponerla por obra ¿En qué usted va a agradar a Dios en este día? ¿De qué manera lo va a hacer? Si Dios habló a su corazón No dejes perder esta oportunidad Esta oportunidad es hoy Hoy para ti Hoy para usted El Señor quiere decirle Sírveme en el templo Ven al encuentro de mí Ven al encuentro de mí Sí, Dios es el que habla A través de la palabra de Dios Pero obedezcala Si usted la obedece Va a ver qué ganancias habrá En su vida Que Dios le haya bendecido A través de este mensaje Y debemos de actuar no deber, no dejar de pasar la oportunidad de que tiene usted con Dios que Dios le haya bendecido muchas gracias con pesar y aflicción este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Oh Señor, gracias por este día. Gracias Señor por el consejo de su santa palabra. Muchas veces nos quejamos de esto de aquello otro Señor. Pero usted mi amado Señor, no es el corazón y las intenciones del corazón... Le ruego y le pido que en esta mañana, Señor, haya infundido aquel sentido de arrepentimiento y de fe en los corazones. Haga la obra poderosa, Señor amado, que solamente usted puede hacer. Y porque podemos confiar en la grandeza, en la majestad de sus promesas. Señora, viva tu obra avívela en los corazones que están debilitados por el acontecer de tantas cosas en esta mañana le pido entonces la unción, la bendición con el redargüimiento de los corazones debilitados con aquellos que aún Señor, teniendo su palabra están débiles en la fe Y también le pido por los dolientes y enfermos. Gracias por este mensaje poderoso y precioso que ha traído su hijo Neftalí. Pido su bendición en su santo nombre, Señor Jesús. Amén y Amén. Bueno, estimados amigos oyentes, gracias a Dios porque más una vez hemos estado aquí en este lugar de la radio Puente Alto 107.7 nos quedan algunos minutitos para poder decirle de que tenemos nosotros eh, cultos y reuniones los días martes a las 8 de la noche los días jueves también a las 8 de la noche los días sábado a las 3 de la tarde se reúnen las hermanas Dorcas y el día domingo a las 6 de 6 de la tarde comienza el culto general evangelístico Ahí, en la Iglesia Apostólica Unicista de Chile Calle José Victorino Nostarria Número 630 Le convido, le convidamos Si, sí, una palabra de, de finalización eh. Muchas gracias Rebendo Moisés eh, Deseo que Dios les bendiga en este día no pierda la bendición de Dios Eso mismo No pierda la bendición sí. Deseamos la bendición de Dios en usted Amén Que Dios le bendiga hasta mañana Si Dios así lo permite Este pastor reverendo Moisés Salvear Desea que tenga un maravilloso y bendecido día Amén